Éxodo capítulo 20 Quiero recordarle los que estamos viendo Los temas del miércoles Es el principio que regula el culto cristiano Es la forma de hacer culto o la forma de adoración para un creyente y para la iglesia. Dios se reserva el derecho de establecer la adoración como Él quiere que se le haga. Esto no fue dado a la imaginación de los seres humanos. No se olvide que el hombre es un ser caído. Y dice la Biblia que su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible todo lo que el hombre hace se corrompe el hombre en vez de adorar a Dios como creador adora a las criaturas dice la biblia entonces Dios se reserva la manera en que debe ser adorado no está en nuestra imaginación hacerlo. Usted no debe adorar a Dios como usted se le imagina. La iglesia no tiene la autoridad. Cuando yo hablo de la iglesia estamos hablando de la eclesía, del cuerpo eclesiástico. No tiene la autoridad para decir cómo adorar a Dios. El único que dice cómo se le debe adorar es a Dios mismo. Éxodo 20. Vimos algunos de los mandamientos. El primer mandamiento en el versículo 2 dice Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de servidumbre De Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí Acuérdense en eso Primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Solo hay un Dios verdadero La Biblia es clara al único y sabio Dios sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dioses hay? Aunque haya muchos dioses y muchos que se hagan llamar señores, para nosotros solo hay un Dios y solo hay un Señor, dice la Escritura. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te harás imagen para inclinarte, no te harás imagen para servirlas. Solo hay un Dios y no se te permite tener más dioses. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o sea que la idolatría es maldad y es aborrecimiento a Dios dice y hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos aquellos que renuncian a la idolatría que están diciendo amamos a Dios y guardamos su mandamiento Versículo 7, el tercer mandamiento, dice la Escritura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese versículo no lo hemos desarrollado, ese mandamiento no lo hemos desarrollado, ¿ok? Lo vamos a desarrollar después del cuarto. Y el cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más al séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranquero que está delante de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto que Oba bendijo el día de reposo y lo santificó el jueves, del miércoles pasado estuvimos viendo que los diez mandamientos son la ley moral de Dios eso estuvimos viendo en ninguna parte de la Biblia nos dice que la ley moral fue abrogada no fue quitada la Biblia dice que iba a venir Cristo y que iban a haber algunas cosas que fueron quitadas. Y les enseñé que la ley tiene tres cosas, la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Y que la ley que fue abolida fue la ley ceremonial. Los judíos tenían que hacer algunas ceremonias, algunos ritos, ellos pecaban y tenían que cogerlo un cordero, quebrarle la cerviz, pero eso ya no tiene que hacerse porque Dios permitió que el cordero que es Jesucristo fuera sacrificado, dice la Biblia que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado, por lo tanto ya no tenemos que hacer la ley sacrificial, pero la ley moral está vigente, todavía está vigente que no tengamos dioses ajenos, es el mandamiento de Dios, todavía está vigente no te hagan imágenes, no Está prohibido la idolatría El mandamiento dice huyan de la idolatría Y está vigente guardar el día de reposo En ninguna parte dice que ese día fue abolido En ninguna parte dice que ese día fue quitado El mandamiento está vigente ¿Por qué? Porque hace parte de la ley moral de Dios Les dije el miércoles pasado que el día fue cambiado de sábado a domingo todavía no puedo tocar ese tema porque hay muchas cosas más que tenemos que decir del día de reposo pero si el Señor nos permite con vida el miércoles vamos a hablar porque los cristianos celebramos el domingo y no el sábado pero el mandamiento dice así acuérdate del día de reposo mire que no dice una prohibición como los tres primeros mandamientos no tendrás dioses ajenos no harás imagen no tomarás mi nombre en vano el cuarto mandamiento no es una prohibición es que un tener memoria sabe que ha hecho la gente no tiene presente lo que Dios dice acuérdate acuérdate Ya lo instituyó Dios. ¿Cuál es nuestra obligación? Acordarnos de lo que Dios ha instituido. ¿Y para qué nos acordamos? ¿Para qué? Ahí dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. La palabra santificar significa apartar. Cuando usted escucha la palabra santo, ¿qué está diciendo? Apartado. Dios santificó un pueblo para sí, de todas las personas que hay en el mundo, en todos los tiempos, Dios que hizo, apartó un pueblo para sí, eso significa santificar, acuérdate del día de reposo para qué, para santificarlo, o sea para qué, para apartarlo, apartarlo para qué, para la adoración a Dios. Mire, seis días trabajarás, el séptimo no, seis días dedicarás a tus trabajos, en seis días tienes que ganarte tu sustento, en seis días tienes que trabajar duro para sostener a tu familia, acuerdes hermano, parte, este mandamiento también nos recuerda parte de la responsabilidad que tenemos, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que trabajar, trabajar es una bendición, dice la Biblia el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe este mandamiento también nos recuerda algo, nuestra responsabilidad nuestra mayordomía tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias tenemos que trabajar, la Biblia dice el que no trabaja no coma Y la Biblia prohíbe algo. No se junten con los ociosos. No se junten con los que no les gusta hacer nada. Esa gente dañina. Esa gente está fuera de la voluntad de Dios. Fuera del plan de Dios. o oh, perdón No están cumpliendo lo que Dios manda. Tenemos una responsabilidad. Y cuando yo hablo de que tenemos una responsabilidad. Pues lógicamente hablamos de los hombres que tienen responsabilidad en su casa. Hay mujeres que les toca trabajar, listo. Pero en la casa, ¿quién tiene la responsabilidad? Si yo soy casado, ¿quién, ¿quién lleva la responsabilidad? Yo, el hombre. Hoy en día, si hay que hay mujeres que responden por todo. Y eso no está bien, porque no es el orden de Dios. Está bien, si trabaja y puede ayudar, ayude, pero no es responsabilidad de la mujer sostener la casa, no es responsabilidad de la mujer sostener la familia. Seis días trabajarás y tiene que acordarse de uno, tiene que apartarlo. ¿Cuál día? El de reposo. Miremos cuatro razones que nos da este mismo versículo, los versículos. Para que guardemos el día de reposo Para que lo apartemos Para que lo santifiquemos para la adoración ¿Ok? Usted dice, ah, seis días No tengo que hacer nada Sí, es el día que tú dedicas Para adorar a Dios Acuérdese lo que les enseñé El miércoles pasado a los que vinieron El cuarto mandamiento es parte De la ley moral Es el día que nosotros apartamos Para el Señor Donde Dios nos habla donde juntos como iglesia glorificamos a Dios ¿por qué será que el mundo se ha ido descomponiendo cada día más y más y se entrega a la perversión? porque ya la gente no se acuerda de santificar un día para Dios ya la gente no se acuerda de escuchar la palabra de Dios por eso el mundo va como va, cada vez más degenerado cada vez más perverso, cada vez más inmoral porque cada vez son más desobedientes a la palabra de Dios Entonces, cuatro razones que nosotros tenemos para guardar el día de reposo. Primero, porque Dios lo ordena. ¿Necesita otra razón? ¿Necesita otra razón? Yo he visto algo. La gente a veces necesita razones para guardar los mandamientos. El quinto mandamiento es honrarás a padre y madre. El sexto es no matarás. El séptimo no cometerás adulterio. otra versiones dice no fornicarás, no cometerás pecado sexual. Pero hay gente que hay que explicarle por qué. Vea hermanos, porque si usted peca, pues la familia no va a tener solidez. El plan de Dios desde el principio no se está cumpliendo. No. Por eso vienen las enfermedades venéreas, por eso vienen cantidad de cosas, y a la gente hay que explicarle, yo digo, ¿qué otra razón hay para no cometer adulterio o para no fornicar? La primera razón fundamental es que Dios lo manda, y si Dios lo manda tiene que ser suficiente. ¿Qué otra razón necesita el creyente? ¿Qué otra razón necesitaría el ser humano si Dios lo manda? Es suficiente. ¿se acuerda que cuando éramos niños bueno, en mi época ¿no? jugábamos algo que dice, el rey manda y por ahí los niños lo juegan el rey manda que se quiten los zapatos, ¿qué tienen que hacer? ah, pero ¿por qué al rey le dio por hacer eso? el rey manda cuando el rey manda, manda hermano ¿quién puede discutir las órdenes del rey? el gobierno dice todos los colombianos que trabajan tienen que sacar el registro único tributario yo el martes estuve haciendo una diligencia en una empresa, estuve llevando un material y ellos me iban a pagar un dinero porque yo iba a firmar lo del transporte y un dinero que, que a mí me quedaba de mí por el trabajo y la secretaria me dice don César necesito el RUT registro único tributario ay no, no lo traje hijo, yo le voy a pagar usted me lo va a firmar pero la próxima vez necesito que traiga el registro único tributario no le podemos pagar a nadie si no tiene RUT es ese sistema por el cual el gobierno hace que la gente les pague impuestos y no se les escape nada si usted no sabía todo colombiano que trabaja Tiene que tener el registro único tributario, el RUT. Pero el gobierno tan complicado. Son las órdenes. Son las órdenes. Cámara y comercio para un negocio. Lo que pasa es que aquí todavía se la pasan por la galleta. Porque aquí todavía hay negocios que no facturan con IVA. Y una vez veces va y compra... Pero hay lugares, hay negocios que son serios, que no le venden si usted no tiene cámara y comercio. Y va a llegar el día en que no se pueda comprar ni vender, y no es que eso sea la marca de la bestia, porque no se va a poder comprar y vender, como dice la Biblia, sin la marca de la bestia. Pues lo más posible es que sí, lo que pasa es que los sistemas económicos son eso. El gobierno quiere controlar todos los movimientos financieros para saber quién evade o no evade impuestos pero todo negocio tiene que tener cámara y comercio. ¿Quién puede pelear con el gobierno? No a todo el mundo se le va a explicar, no es que si usted tiene cámara y comercio va a tener estos beneficios, va a poder comprar, va a poder vender, y el gobierno no va a hacer una explicación de cualquier cantidad de cosas, no. Toda persona tiene que saber que hay que sacar cámara y comercio. Si no la saca, Su negocio no puede funcionar. Y si funciona, está funcionando ilegal. pelemos con el gobierno? No, el gobierno tiene la autoridad para mandar. Dios es el Rey soberano. Si Él dice, guarda el día de reposo, ¿qué tenemos que hacer? Guardarlo. Santifíquelo. Apártelo. Seis días tiene para que trabaje para usted. Uno tiene para que le rinda bien el servicio y la adoración a mí, sencillo ay ah, en el resto de la semana no oro, si sí hay que orar en el resto de la semana no leo la Biblia, si sí hay que leer la Biblia pero es un día exclusivo es un día donde usted tiene que apartarlo y acordarse del día de reposo de guardarlo para el Señor y no hay razón suficiente más fuerte que Dios es el que lo manda no sé si usted se ha visto, bueno, aquí la en la iglesia la vimos, ¿no? En pantalla gigante un día pusimos la película El que cambia los tiempos. Ese día la iglesia estaba llena, o sea que la mayoría se la vieron. Estábamos, cuando teníamos la iglesia en el tercer piso, ahí donde Joan Lee. Vimos El que cambia los tiempos. Y en esa película El que cambia los tiempos, uno de los profesores del instituto escribe un libro y él para poder tener una certificación del instituto para imprimir el libro, los otros profesores tenían que leerlo y ayudarle a hacer correcciones y uno de los profesores le dice al, al que escribió el libro que hay algo que no estaba bien, que él había escrito algunas cosas que y algunos mandamientos del Señor, pero sin citar la autoridad del Señor. Y el hombre dice, pero ¿cómo está mal que el mundo sea moral mente mejor? Y el hombre le explica que el diablo y el mundo no es enemigo de la moralidad, sino enemigo de Cristo. Y él dice, mire, usted coge las palabras de Chespier o de Cervantes, Y usted coge las palabras de Cervantes y, de, y a quién le da el crédito. Ejemplo, cuando Cervantes escribió El Quijote de la Mancha, ahí, bueno, no lo he leído. Y tal vez es un pecado mío con tantos libros que he leído y no he leído el libro que le dio origen al lenguaje español, que es El Quijote de la Mancha. Pero cuando ellos van caminando, los perros ladran. Y Sancho se preocupa, y Don Quijote le dice, Sancho, si los perros ladran, es señal de que vamos cabalgando. Y muchos, muchos, ahora usan esa frase, hablando de las críticas. Hermanas, si te critican es porque vas, ¿qué? Avanzando. Si me critican a mí, por lo que estoy predicando, es señal de que voy avanzando en el reino de Dios. Y uno dice, frase de quién? de Miguel Cervantes sabe uno cita las palabras, entonces él decía es un peligro no decir que el Señor lo dice, no sé si ustedes se acuerdan en la película que este hombre que escribe el libro es enviado al futuro, 100 años al futuro y se encuentra con en una ciudad, una sociedad inmoral, pecaminosa, que maldice al Señor, que se ven cosas perversas, Y por allá una niñita le quita un perro. Y él le alcanza, más adelante le alcanza un perro caliente. Y le dice él a la niña, no sabes que está mal robar. Y ella dice, le pregunta, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Y ella salió corriendo y él para sus adentros, dice, el Señor. Pero hoy en día eso es lo que pone... La gente en discusión ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que está mal adulterar? ¿Quién dice que está mal hacer esto? Ya la sociedad no se quiere medir Por lo que Dios dijo de que estamos en el tiempo Que a lo bueno se le llama Malo Y a lo malo se le llama Bueno Un hombre que tiene varias mujeres Uy, semanas de admirar Es un guapo Mientras la Biblia que dice un perverso, pecador, degenerado, abominable. Ya el mundo no se quiere medir por lo que Dios dice. Pregunto, ¿la iglesia está para ¿Tiene que sacar eso de aquí a la iglesia? ¿O nos medimos por lo que el Señor dice? Si el Señor dice, santifícalo, apártalo y acuérdate, es suficiente. No necesitaríamos más razones para dedicar un día al servicio de Dios. La primera razón, ¿cuál es? Que el Señor lo manda. Y eso es suficiente. La Biblia dice, guardados de toda avaricia. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Hago la pregunta, es suficiente? Si Dios lo dice, ¿Es suficiente? Él sabe por qué lo dijo, por qué lo prohíbe. porque el mundo va como va? Porque dice la Biblia, porque ellos no estimaron tener en cuenta a Dios. Y ahorita usted y yo no lo vamos a tener en cuenta. No decimos que Él es nuestro Señor. Y si Él es el Señor, es el que manda, es el que ordena. De los siete días de la semana, el Señor dijo, seis para usted, uno para mí. Ay, ¿Ah, ¿para qué el día de reposo, para quedarme en la casa acostada? No, más adelante, en unas dos miércoles o tres miércoles adelante, vamos a estar viendo cómo se santifica. Hoy es acordándonos del día de reposo, después vamos a ver por qué fue cambió de sábado a domingo en el mundo cristiano y cómo lo vamos a santificar. ¿Cómo lo vamos a santificar? cómo vamos a adorar a Dios en ese día pero allá no he llegado déjeme vamos paso por paso Entonces, la primera razón suficiente es que Dios nos lo manda Dios mismo nos dice guardarás el día de reposo desde cuándo instituyó el Señor eso desde Génesis mírelo por favor Génesis. Capítulo 2. fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendigo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación una pregunta antes de ver cuando Dios le establece el mandamiento al la... hombre Dios se cansa Ay, no, es que Dios reposó porque terminó cansado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios se cansa o no se cansa? En el capítulo 40 del libro de Isaías, si quiere leerlo un momentico, se lo agradezco.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 el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, es el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigaran. ¿Dios se cansa? ¿Por qué Dios reposó en el día séptimo? Porque a Dios le plació coronar la semana con ese día de reposo. Muchos autores bíblicos, muchos Intérprete bíblico dice porque Dios estaba coronando como rey sobre su creación, Dios le estaba diciendo a la creación yo soy su rey, ese es el día para mí, el hombre fue creado en el sexto día y en el séptimo día que hizo el hombre, reposó, ¿de qué reposó? ¿qué había hecho el hombre? Nada, o sea el hombre empieza su vida en Dios El hombre empieza su vida en adoración a Dios Como nosotros vamos a empezar nuestra semana Como nosotros no vamos a sellar la semana con el día del Señor Ahí es importante, tenemos que verlo de esa manera Dios entronado sobre la creación Él santificando el día de reposo para sí mismo, Dios no se cansó hermanos, Dios estableció el día para ser adorado y para que la creación y cada uno de nosotros podamos reconocer que es el Creador, digno de la alabanza, digno de la adoración, digno de que se le dé la gloria y el loor, como dice la Escritura. Él es Dios y el único que merece ser exaltado y engrandecido por los siglos de los siglos. Y no podemos olvidarnos de que Dios estableció ese día para ser adorado. El ser humano y cada uno de nosotros tenemos que acordarnos del día de reposo porque Dios es el que lo mandó amén quiero darles otra razón la segunda razón es el autor de una guía que yo tengo aquí dice por la racionalidad de ellos algo que es lógico por decirlo así seis días trabajarás Y harás toda tu obra, como si Dios hubiera dicho, no no soy un amo duro. Yo no quiero que te quejes del tiempo que empleas en tu vocación, del trabajo para ganarte tu vida. Te he dado seis días para hacer todo tu trabajo, solamente he tomado un solo día para mí mismo. Pudiera haber sido, hubiera reservado seis días para mí y concederte solamente un día pero te he dado seis para las obras de tu vocación y he tomado solo un día para mi propio servicio, por consiguiente es justo y racional que tú pongas aparte este día en una manera especial para mi adoración. Dios no es un Dios tirano, hermano. Dios es un Dios justo. Cuando uno estudia... Astronomía. Uno aprende que el año se mide por qué? ¿Por qué se mide un año? Por el tiempo que dura la Tierra en darle la vuelta al Sol. ¿Cómo se mide un mes? Porque nosotros conocemos algo que se llama mes porque es el tiempo que dura la luna en darle la vuelta a la tierra el tiempo es por el movimiento ¿por qué medimos el día? porque es el tiempo que dura la tierra en dar la vuelta sobre su mismo eje ejemplo, aquí está hoy América y un día se demora así para que América vuelva a estar en el mismo lugar ¿Y una semana? ¿De dónde salió la semana? No hay manera astronómica de medir la semana, no hay manera. El año, la, el tiempo que demora la tierra en darle la vuelta al sol. El mes, el tiempo que demora la luna en darle la vuelta a la tierra. Y el día, el tiempo que demora la tierra en dar la vuelta sobre su propio ego la semana ¿por qué los seres humanos medimos la semana? porque Dios la estableció sencillo y entre esa semana que Dios estableció que todo el mundo cree y la sigue y la cree hay un día que Dios reservó para su adoración al hombre le regala seis para que trabaje y se dedique a su vocación y como él es un Dios justo que merece y es digno de ser adorado, dice, un solo día para mí. Acuérdese, con esto no estoy diciendo que usted en los seis días no orar, no buscar la Biblia, no va a estar para buscar los beneficios espirituales. No, eso no estoy diciendo. Pero estas razones son suficientes. Primero, Dios lo ordena. Segundo, Dios es un Dios justo tercero que el cuarto mandamiento es un día de beneficio espiritual para los creyentes porque es importante guardarlo porque es de beneficio para los creyentes porque en ese día de reposo Nos dedicamos a Dios En ese día de reposo Lo buscamos a Él En ese día de reposo Tenemos comunión unos con los otros En ese día de reposo Nos dedicamos para el oficio religioso Exclusivamente Este beneficio para quién Para nosotros Hago una pregunta En qué le beneficia a Dios Que yo guarde el día de reposo ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Que yo guarde el día de reposo lo hace a Dios más Dios? ¿Que yo no lo guarde le quita algo? Dios es suficiente en sí mismo. ¿Quién es el beneficiado? Yo. ¿Quién es beneficiada? La iglesia, los creyentes. Es un día útil para el crecimiento espiritual. ¿O no ha crecido usted cuando el domingo se congrega? cuando tiene la oportunidad de estar con los hermanos? cuando tiene la oportunidad de leer? Mira hay gente que en la semana no se acuerda de leer la Biblia Hay gente que tiene muy poco tiempo para orar en la semana Pero el domingo se fortalece espiritualmente Razones suficientes para guardar ese día Dios lo manda Dios es un juez justo y no un tirano y es de beneficio espiritual para todos los creyentes hermanos no podemos olvidarnos del día de reposo el mandamiento dice acuérdate de él y esa palabra acuérdate no es ah, así yo sé que es el domingo no es guárdalo o sea, acuérdese, ya lo sabe, cúmplanlo, viva para Dios ese día, dedíquelo en su adoración, congréguese. Y la cuarta razón por la cual es importante guardar el día de reposo es que reposamos de nuestras obras. Hermanos, mire, el cuerpo se cansa. Llegaré el momento en que nos fundimos y no descansamos. Si no reposamos de las obras laborales. Así trabaja en una oficina, así trabaje escribiendo, trabaja lo que trabaje El cuerpo se cansa. Mire, y por lo general el cuerpo, cuando no le dan descanso, ¿qué hace? Lo toma. O las personas no se enferman a veces. Y tienen que coger y descansar. Pues lógicamente pues el sistema de salud de nosotros a veces no da más de dos días de, de incapacidad porque ellos tendrían que pagar la incapacidad del obrero. Pero aquí alguien se enferma y para que lo incapaciten más de dos días tiene que estar casi muriéndose. Mi sobrino le picó en estos días. Y el primer día que lo llevaron un día de incapacidad. Al otro día el muchacho no podía parar, si tuvieron que llevarle al médico, hasta que le hicieron el examen y se dieron cuenta que era dengue. Pero así es el sistema de salud nuestro. Pero si fuera, si somos sensatos, a veces el cuerpo se enferma por qué? Porque usamos de él. El día de reposo. Aunque es un día de oración, es un día donde cesamos nuestro trabajo. ¿Quién es? Usted, su hijo, su hija, su sierva, su criada. Sería bueno que si algún creyente tiene empleado doméstica, el domingo le diga, hay que dedicarlo a Dios. Usted no va a trabajar en mi casa. El domingo es para que lo dedique al Señor. No es para que lo dedique al carro, ¿no? No es para que lo dedique a la moto para que lo dedique a la bicicleta porque hermano y por qué no viniste a la iglesia no es que estaba lavando la moto, estaba lavando el carro estaba en esto por qué no saca otro día por qué tiene que ser el día que el Señor estableció para la adoración de Él, no para la adoración de las cosas nuestras entonces cuatro razones importantes primero Dios lo ordena, segundo Dios no es un Dios es un juez justo y no un tirano tercero es de beneficio espiritual y tercero es de beneficio para nuestra salud entonces ya teniendo esas razones ya sabiendo que hay que guardarlo el próximo miércoles vamos a estar viendo por qué fue cambiado de sábado a domingo a quién le dio por cambiar eso será que algún líder religioso que dicen ustedes quién es el único que tiene autoridad Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Él. ¿Quién es el único que tiene la autoridad para cambiarlo? Él. ¿Podía cambiarlo o no podía cambiarlo? Y vamos a ver las razones que nos da la Biblia. Porque ese día fue cambiado. Pero vuelvo y le doy una pildorita. Dios cerró la obra de la creación con un día de descanso que fue el último. Y la otra, Dios cerró la obra más gloriosa, que es la semana de redención, la obra de redención con un día de reposo, que es el domingo. Entonces, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero quiero decirles, hermano. Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de ser adorado como él manda. Y Dios es digno de ser adorado el día que él dice. Sencillo. A ver. Oramos, Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos regalas en este culto de estudiar la palabra, de ver las razones que la Biblia nos enseña para que guardemos el día de reposo, para que lo santifiquemos, para que lo apartemos para Dios. Muchas gracias los hermanos que escuchan este mensaje, gracias. Porque yo sé que ellos van a ser como tú nos enseñaste el miércoles pasado. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamar delicia, santo, glorioso Jehová, y lo guardares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en jehová es un día de deleite para el creyente, es un día de deleite, que Dios nos ha dado, para comer de su palabra, porque Dios lo ha hablado, dice el libro de Isaías 58, 14, Padre gracias, gracias, por esta bendición tan preciosa, y tan gloriosa que nos regalas, bendice a la iglesia, permite que esta iglesia, esté comprometida con el día que tú nos distes para la adoración, ayúdanos a crecer en ello, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.